Un día, un día lindo, lindo y feo, pero bueno, con buenos recuerdos, qué sé yo, malos y buenos, uno tiene que ir este caminando por la vida, esta es la vida, y así estamos. Y mira vos quién está acá delante mío, Maru Botana, mirá vos. No te puedo creer, la tenés Maru ahí. La... Maru No, no, no, pero está con, está con un café, Mira si te digo cómo está con la... Pásamela. Te vas, te vas... Un, no, un no, minuto no, que no, le mando no, un saludo. No, sal, un salud. plazo, Carlito, te pido por favor, me tengo que bajar del auto, no, no. <risa> te pido por favor que no. Fabián, contame un no. poquitito de, de, de la fiesta de anoche. ¿Con quién con quién te viste? Había gente, o sea... no, me vi con la gente de Telefe fundamentalmente, que tengo una identificación de tantos años. Sí. Lo vi a Marcelo vi, con con este con Claudio. Con Claudio y además sí. eh, hoy, es el, el de Martín, el hoy es el cumpleaños de Martín Lesegaray. Sí, hoy es el cumpleaños de Martín. Estaba anoche. Sí. Martín que estuvo en la fiesta, estaba con sí. Claudio, Él, el programa del bueno, no no se no, perdió que era el 100% lucha. Sí. Este pero muy gracioso este eh, porque bueno es lindo que Martín esté ahí para mí es un orgullo este ¿acordás que Martín este entró a la televisión corriendo conmigo por la calle? Sí. así que este para mí es un orgullo que esté ahí que esté tan cerca de, de, de Claudio y que sea el productor de Susana la gente por ahí no dimensiona lo que es Martín le decía de un capo la verdad se ha hecho un lugar en la televisión muy interesante un pibe muy humilde muy tradicente Lo ves todos los fines de semanas ahí ahora menos porque tiene el programa el domingo Ajá. pero bien y juntos estamos tratando aproveche te cuento carlito sí, dale. estamos tratando de De organizar Porque huracán cumple 90 años el 19 de septiembre que va así que estamos ahí trabajando estamos haciendo una fiesta ahí ya se va a empezar a comunicar vamos a hacer una fiesta estamos eligiendo el lugar porque son 90 años de mucha emoción y de mucho recuerdo y queremos que la cosa pase por ahí Así que él está trabajando la parte de videos Con toda la historia Este... Con relatos y bueno Vamos a usar este... Y a preguntarle a cada uno de los que todavía Recordamos, hinchas viejos de Huracán Y este... Y bueno, vamos a pasar por todas las épocas Y yo me estoy encargando un poco del tema show Este... Y bueno, el negro Fiol que labura todo el día Está con el tema organizativo de la cena Y... Y el lugar, y los invitados Pensamos que vamos a tener una fiesta Creemos nosotros De, de una cena para por lo menos mil personas ¿no? Estamos buscando no lugares, la no. tradición no es fácil no, pero... Mil personas, no olvidate Vas a juntar tres mil, cuatro mil Sí, lo que pasa es que es difícil este El lugar físico ¿no? eh, En un momento pensé hacerlo en la cancha Con una con una carpa, pero viste, qué sé yo Después llueve, no sé uh -huh. no, no, no no me animé Así que ahí estamos estuvimos reunidos el sábado en el club Fue muy lindo porque nos encontramos Y viendo fotos y cosas Y bueno, vos también tenés alguna identificación Totalmente ¿Sí? ahí este, Totalmente. Yo tengo una cosa Yo al margen del fútbol y todo eso este, Yo ahí a, es decir, Fui a bailar por primera vez este Aprendí a jugar al ajedrez este Aprendí a jugar al básquet Mal, pero bueno, tiraba laro aro yo, yo iba este, a hacer karate Vos ibas a hacer karate <risa> Carate, <sí>. este, <risa> Así que Muy lindo, son las cosas que me ponen cerca Y que me, me, me emociona Y me ponen muy contento y me da ganas de, de trabajar, ¿no? Eh, más con los chicos que están en la comisión, que son mis amigos, todavía. Seguro, Entonces, seguro. Eh, nada, bien, contento bueno. y motivado con eso, ojalá que nos salga bien. Me alegro. Fabián, contame un poquito, te, yo te llevo, te llevo de nuevo... Yo porque... con la boludez y vos estás con la frivolidad, gordo. Está yo, bien, está yo... bien. No, no, no, no, porque viste, no tenemos oportunidad la gente del interior de charlar con gente que ha estado dentro de la, de la fiesta del Martín Fierro. Y nosotros, bueno, gracias a tu gentileza, a tu generosidad, que nos das unos minutitos dentro de, de este de este Mare Magnum y este estrés que es trabajar en Ideas del Sur, Para que nos cuentes un poquito qué, de qué se trata todo esto, ¿qué sienten ustedes cuando van a la fiesta del Martín Fierro? Bueno, eh, a ver, la fiesta del Martín Fierro la insultamos del día 1 hasta que el día que empieza, y ese día vamos todos. este Decimos que los premios están arreglados y después lloramos y nos emocionamos. La verdad, la fiesta del Martín Fierro es la única fiesta de la televisión argentina, seria o no, a mí me parece que está bien. Yo soy muy respetuoso del voto de los periodistas. Eh, a mí me parece que no, no. Uno tiene que vivir con... Pensando en que no todo está arreglado la vida y, y así ocurre Porque me parece que lo de anoche, por ejemplo eh, Darán muestra de que no, no hubo ningún arreglo de nada no hay, no tiene uno por qué pensar tal cosa La fiesta es un evento muy lindo Donde se junta toda la televisión Donde vos te saludás con tipo que lo ves una vez por año Ajá. Fundamentalmente de otros canales Y este y bueno, y están las actrices Y están los actores Y... Y bueno, y bueno Porque ve las, eh, las Anoche nos pasábamos mirando Obviamente las actrices de las novelas El, el encanto de la noche Imagínate claro, claro. Este, Julieta Díaz Estaban todos los bombones esta noche. Eh, eh, Fabián, también sí. hay mucha gente que, que ya no está en Ideas del Sur, pero ha trabajado con... Hay muchos actores y actrices que han trabajado en Ideas del Sur, no solamente de Showmatch, Ideas, Ideas del Sur ha hecho un mon sí, montón sí, de cosas. Sí, nosotros ficción. Yo anoche me reencontré con Léoncia claro. Ortega, que es un capo, que lo amo profundamente. Claro. Es amigo mío. Estaba con su mujer, este Sebastián, un genio. Me encontré con Star Feldman, que fue la autora de casi todos los éxitos Este este coincidía con yo estaba en la gerencia general de Ideas, entonces este era lo vivíamos palmo a palmo, ¿no? Este Roldán, estuve con Miguel Rodríguez y con su hijo que era un bebé y ya es un dene grande, este eh, costumbres argentinas, disputas del urbano, bueno, todas las cosas que hicimos nosotros hasta el año 2005. Después sobre claro, claro. el paso a Canal 13 limitamos un poco la ficción, o no sea, sé, solo hicimos Patito Feo. Claro. Así que no estuvo bueno, qué sé yo sol negro, me voy acordando de todas las cosas y la gente, actores, actrices, autores, eh, iluminadores, directores, eh, y después eh, el famoso tema de la radio, porque yo empecé en la radio, cabrito, uh -huh, así que uh -huh. me encontré con Enrique Sacco, Guasardi, eh, pues, toda pues, gente que ganó, ¿no? claro. sí, gente que, con, con, que yo trabajaba con ellos en Rivadavia, Enrique Sacco es muy gracioso porque Enrique Sacco, poca gente sabe la historia. Nos íbamos juntos a, a era un pollito mojado cuando empezó íbamos juntos al vestuario por, por no no pero saber. acordate digo era Maradona ya en su momento Enrique... Bueno venía, venía se nos metía una radio trucha en, la, en los auriculares y había que darle un, yo le daba una mano para hacíamos un, un rollo en los auriculares porque si no no tenía retorno Enrique por Claro pero Enrique sacó debuta en, en la radio porque yo me enfermé de Qué... una noche Claro Trabajaba con Cafarelli en Espléndiz Que estaba con, con Muñoz yo todavía Y lo llamé porque el pibe Era un buen estudiante, primo deportivo Y, y, y bien, es increíble Donde llegó viste, vos? ¿Viste y este, vos Y se rige conmigo viste Me tiene un poco así de cosas este, Pero bueno Así que me encontré con todos ellos Y bueno, qué sé yo estaba, Estuvo, bueno. estuvo y, bueno Y después se ven en la calle Se saludan, charlan, sí, se sí, llaman Perfecto, sí, sí, no, no Yo, qué sé yo Yo trato de No, no Yo tengo un bolonqui Carlito yo... <risa> No tenés tiempo para nada De pedo me ocupo De alguno de mis amigos Tengo unos bolonqui varo Yo no Qué sé yo Sí Me hablo Los veo Ahora, por ejemplo A toda esa gente La veo es bien Porque mi hijo está haciendo Una pasantía ahí Ah, Y este... y, y Nada no, no. Sí, los veo en la calle Después qué sé yo, yo me doy un abrazo con Guillermo López, el de Cusé, y el sábado casi nos mató. Nos no, no idea, Entonces, todos, los, este, todos los sábados los mató. No, pero el sábado pasado <ríe> se le fue la mano. Sí, sí. Este, sí. Y bueno, y lo va sufriendo, ¿qué va a hacer? Nosotros tenemos esta onda, no no nos peleamos con nadie, tratamos de no pelearnos con nadie, porque vivimos en la tele, convivimos en la tele, eh, tenemos una productora que hace contenido, eh, tenemos un montón de proyectos para adelante, que sé parece una pavada enfrentarse con los que son sus compañeros. hay muchas cosas de esa, viste, hay mucha sí. pelea, mucho chumerío, mucha competencia, una fiesta divertida. Claro. Y, así. Right. y después es muy gracioso los personajes que te tocan en las mesas, que son este periodista de aftra. Vos tenés nosotros teníamos la mesa de showmatch, por ejemplo. Sí. Que tiene 11 lugares la mesa. Y este y fueron Fuimos como veinte nosotros ¿sí? Yo, Bueno, los chicos pobres <risa> se quedaban parados Este, y... No, porque además te dan una mesa y te invitan 20 tipos Muy gracioso Ah, te dan una mesa para 11 y e invitan 20, 20. 20. Ah, entonces, si Te invitan veinte Ah, fantástico hay diez tipos no tienen lugar Claro Y este, entonces, este, bueno eh, eh, Viene un personaje de Aptra Muy gracioso periodista, viste, que gracias a Dios nos tocó la fauce nosotros. Ah, que es parte casi ya. Pero de... por ahí te toca un tipo que no, y, y la noche del tipo, imagínate Claro. Tipo periodista, qué sé yo, trabaja en un medio, o no trabaja. Claro. No hay nada conocido, un tipo que se pone toda la gala ese día se sienta al lado de Tinelli. Claro. Maravilloso. Claro. Claro. maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Imaginate. Sí. Este, así que... Eh, es divertido qué sé yo ahí vienen a saludarte uno u otro alguno que no te saludan otros casi que no te ven claro. muy divertido se come bien bastante bien lo hicieron se come bien este eh, anoche comió bien había buen vino el vino era de la bodega de Vila que es el dueño de América el dueño de América exacto entonces el tipo aprovecha y ahí pone el vino viste sí aparte se va a ahorrar unos mangos también Sí, obviamente, obviamente por la fiesta la paga el canal. La paga el canal, pero te digo, estaba hablando casualmente con los oyentes de lo bien vendido que estuvo ah. la fiesta, vos como comercial, ¿cómo lo viste? Eh, no sé, vi Volkswagen, no, no vi otra cosa, no veías ah, no sé claro. la tanda. No, no, no, no, no. la tanda, no, la, claro, tanda claro. la tanda estaba bien vendida. Yo morfaba la tanda. A Marcelo, no. lo, claro, a Marcelo lo, lo saludó Volkswagen eh, y, y había una marca de profilácticos. Te digo, te digo, saludaba a un a a, un, a Marcelo le tocó por suerte le tocó Folvagen, porque era una la marca de profilácticos uno Folvagen otro y así sucesivamente se iban alternando. Yo digo, <ríe> claro, esta marca de profiláctico que lo saluda, te traigo que ves, ¿viste? Qué feo. Qedaba raro. Quedaba raro. Y bueno, lo que pasa es que en época de vaca flaca vale y, todo. Claro, vida. pero me llamó la atención este una marca de profilácticos profilécticos auspiciando la la fiesta de Martín Fierro, pero bueno, ¿qué va a ser? Época y, bueno, de vaca y, ahí, flaca. y ahí estuvimos. tú bueno, después este oh, terminamos tardísimos. Pues, no sé, llegué a mi casa como a las 3 de la mañana, la verdad. Este, y con los Martín Fierro, pues siempre me hicieron los Martín Fierro. ¿sí? Los chicos se sacan fotos, así claro, que se levantaron, claro. se sacan foto con los Martín Fierro. Claro. Es de esto. Es, es lo que hago toda la fiesta Está bien eh, Y ya Ya lo llevas para ideas Sí, ya lo mandé Porque yo voy a San Lorenzo Ahora porque vamos a presentar A Tipe y Romagnoli Que estoy llegando tarde Vamos ah, a tomar el contrato A bueno. las 11 Que te, me están esperando te, de, te dejo entonces Y Y a Laguna Lo vamos a presentar Ahí para la tele Ajá Y este Y Y bueno Y bien Que se yo Este Y haciendo de todo ver, Haciendo San Lorenzo Increíble Soy fanático de Huracán de Saladillo Y para San Lorenzo El día que me descuna Me cagan la trompa, a trompadas <risa> Hay una peña linda en Saladillo de San Lorenzo. Ah, sí, sí, sí. Hay una peña el... que convoca y una cena el otro día un montón de gente. La verdad, fantástico. Sí, sí, sí. sí. Yo el le quería llevar algún regalito. Pampa Viallo. ¿Cómo? La... Pampa Viallo se llama la peña. Pampa Viallo. Sí, el Pampa no puede creer. Siempre lo veo le digo, oh, te salvamos. Uh, yo me emociono cada vez que pienso eso, dice el pibe. Pobrecito, un pibe joven. Además, el Pampa tiene... Demasiado para tener el nombre de una peña. Tiene 40... Y... 3 años creo. pero de, años. desde acá fabián las cosas se ven diferentes ¿eh? sí, ¿no? sí, sí. Claro. todo todo se ve diferente desde acá es la eterna este el eterno deslumbramiento con lo que pasa en las luces de buenos es yo creo que el deslumbramiento tiene que ver con, con que no están ahí porque después no y bueno no, pero no. nosotros estamos estuvimos en los medios de, de vos de post estuve ya sabemos lo que es del otro lado pero la gente no sabe Ahora hay muchos vivos que se la creen acá ¿eh? Uy, van, Que roban por los pueblos sí. Hay muchos vivos ¿eh? Salió real ahora, sale con un espectáculo al interior la, Maravilloso Rial quiere llamar de la Germu Por eso, yo se, dije eso, por eso se va ¿eh? se Ángel dice... y Demonia se llama no no, Va a estar en La Plata, Zárate, San Luis, San Juan No, no se puede creer Realmente increíble no, Lo no de real no se buena. puede creer Che, tengo un amigo acá que te manda saludos No sé si te sí. acordarás de él De sí. Paula es el apellido <risa> que está escuchando la radio Te mando un saludo Marcelo, de pa... El, contador Marce... Marcelo de pa... El contador Marcelo contador Marcelo de Pablo Un grande Un grande De este momento es... está, está haciendo los es números gordito ¿Te acuerdas que era gordito? Sí, sí. Este al revés Adiós. Este engordó cuando era pendejo Y después este, se puso flaco de, de viejo <risa> Después se puso Claro De flaco de viejo se puso flaco Increíble Increíble Fabián Como bueno, siempre Fabián. Yo te quiero No creo no quiero que te reten culpa nuestra ¿Eh? No, no, no, me voy, me voy, que hay que firmarlo de Romagnoli, que está impaciente el pibe. Sí, ahí está. Y Simeone, que me tiene te lo digo, Carlito, es muy difícil. Sí, me... El bueno, Cholo. El Cholo bravo, ¿eh? Tiene un carácter, ¿no? No, no es así, es medio... Tiene carácter. No, no, pero todo bien el buen Ahora, el, el, el, cholo, el Cholo debe estar enojado con ustedes. ¿Por? Se me ocurre a mí, porque en culpa del programa de ustedes, se peleó con la Chola. No, no creo. <risa> Yo pareco real, viste No creo <risa> Pareco real No, no, te estoy diciendo Pero nah. pero todo el lío empezó en, en bailando Sí, puede ser sí. Ahora este, tenemos buena relación con ¿vale? no, no, él Perfecto Labura todo el día, te vuelve loco Pero sí. bien Y sí, jugador sí, sí. sí. jugadores, jugadores, jugadores pero bueno. Y bueno, si hay plata hay que Si no hay plata Carlín, Claro, ese es el, el problema. problema La gente piensa que hay plata Y después esto es como quincón, viste Se dan vuelta me llaman a mí <risa> Le hace un chichito y a los dos minutos ta, ta, ta, te está golpeando Ahora, el hombro otra vez. Fabián, la frase «Conseguime un canje», ¿cuántas veces por día la escuchás? Y sí, me parece una boludez un canje. <risa> un canje publicidad, Pe plata sí Ahí hay un boxeador que se llama Carrera, que, que es un pibe que, que fue campeón del mundo, tuvo problemas con no sé si con el peso, un tema de droga hace un tiempo, en Alemania, y ahora vuelve a pelear. Y el pibe, yo no sabía, pero trabaja en el bar del Sur. Ajá. Y me lo encuentro, lo digo, yo soy Carré, y la veo lo vi, digo, sí, me acuerdo. Mirá, peló el Lunapark, cosíme algo, cosíme me canje, yo me lo pongo el pantalón. Se pelea este fin de semana, el pibe. Claro. Claro, ¿qué te cuesta? Y claro, la gente piensa que no te cuesta nada. ¿eh? Vos, para sacar un canje de un alfiler, sí. este, te pide una placa el tipo que vende el alfiler. Sí, sí. Show match. Claro, claro. no es fácil, no hay canje real o de, de cosas sí, sí. es lo la... que le cuesta a las cosas sí, sí. Sí, este, sí. así que bueno, qué sé yo ahí está. ahí está Fabián, te mando un abrazo grande, algún día tenemos que, que charlar con Marcelo también ¿eh? Y sí, si sí, no es fácil. Tenemos que charlar con Marcelo algún día. No es fácil el hombre, pero bueno, vamos a hacer la gestión. Sí, sí, que? sí tenemos que charlar con Marcelo, este, lo vamos lo vamos a invitar también que se pegue una vuelta por acá. Le, le decís que lo traés a Bolívar con los ojos vendados y lo traés acá. Sí, está siendo <risa> poco Bolívar, también tengo problemas, pero bueno. <risa> bueno. Este, lo vamos a recuperar. ¿Qué hay por... alguno hay alguno nervioso? Ya nervioso, en <risa> Cómo pegó eso, eh? ¿Qué, qué, hasta el ring tengo del está nervioso. Qué bárbaro, ¿eh? Ahora Freddy no le gusta mucho F F Sí, igual a Marcelo no le preocupa demasiado, ¿no? No, qué sé yo. Sí, bueno, <risa> este, no, Marcelo es un comunicador y hace y habla de las cosas que van pasando, qué sí, sé yo. No, dice, no. Ahora eh, Fabián, Freddy se ha Freddy y este chico Martín Bossi se han sí. convertido en dos pilares de la de la, tel sí, la de tele, de la tele, de Martín es un... Bueno, los dos son brillantes, pero Martín era un show, además. Sería bueno llevarlos a la visual show. Este, sí. Impresionante, impresionante, impresionante el show que tiene. Este, está bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. El otro día cuando lo hizo, todas las, las imitaciones que hace Freddy están muy buenas, pero como yo trabajé mucho tiempo con, con él, con el que te voy a decir, me sorprendió la imitación que hizo de Víctor Hugo. Ah, qué maravilloso. Increíble. No, no, ¿No Campi es, Ganti hizo gasalla anoche. No, no Gasalla estuvo igual. La genialidad. Igual. ¿Qué tenemos esta noche? No sé qué tenemos, Gordito. No, no. <risa> te maté ahí. La verdad no tengo ni. Te idea. maté, te maté. No tengo ni idea. No te... no paso, yo lo Juan Martín no, ni pa. Paso. paso los lunes un rato. No, no no, no me da la cabeza, no, Gordito. Algunos me dicen, "Che, la no otra jamás con Tinelli." Yo, mío, vos pues no te veo. Claro, la gente piensa que laburar con tiento parado ahí en el piso, como en algún momento yo estuve, ¿entendés? Claro. Pero no, jala publicidad paradito ahí. No, no, sí, sí. No, no. Ojalá. Es otro es otro trabajo, muy diferente. No, yo voy a pasear, ahí, no tengo nada que hacer, voy solamente, yo voy con él, estudiante, después. Pero la verdad pierdo el tiempo porque no no no es mi laburo. Dame el programa, se está grabando, viste, dice labura a las seis de la tarde, entonces no. Está bien. Ahí está. No, no. A veces se graba ese bandivo, no, no. Es una incomodidad, ¿ves? Pero ajá, bueno, ajá. ahí está la gente que labura. Y... Claro. Perfecto. Yo claro. lo miro por la tele. <ríe> Miró por la tele, claro. Para escultores que lo mira por TV. Para sí. que lo miran por TV. Fabián, te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos. Te van a matar ahí en San Lorenzo. Sí, sí que no llego. ¿no? paré para hablar por teléfono. Parezco Macri. Echanos la culpa a nosotros. Te mando un beso gordito, un abrazo a toda la gente y bueno, ya nos estaremos viendo, un beso. Dale, chau. un abrazo, chau, hasta luego. Ahí estábamos con Fabián Escoltore charlando en esta mañana, por supuesto, contándonos un poco de Ideas del Sur, un poco de lo que era los Martín Fierro anoche, qué sé yo, siempre me encanta charlar con Fabián. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida.